y el está saliendo y unos rayos de luz y yo aquí estoy pensando por qué me hace falta tú me dejaste loco me falta tu olor si tú eres la plantita que me cura el dolor alrededor de fuego en mi vida yo pensé yo esa pipa de agua que no para de correr oye a mi hermanito lo dejaste alegre si andas riendo solo yo no sé por qué oye lo Están las redobias y al lado hay unos panes pa' matar el bajón Tengo la media matas ya trae en mi jardín Ojalá que no sabe pa' que esto no tenga fin Si te pillan los pacos, dile chao a la matas Te pone las cadenas y de bueno pa' la cara lo bueno dura poco, se metieron pa' mi casa Un del vecino y con la mano en la masa Al suelo tonto huevón, me dijo un hombre de verde Me sacaron el techo, casi me abren la tele es Que tu clip es y droga de esto projento Oiga ya mi caos, no, no se, se ponga, ponga violento pepe y palo si te mande mograsia y tratar la mata pa que... los pacos, dile chao a las matas, te ponen las cadenas y de vuelo va la cana Con pantalones cortos y polera en encanao, voy para la torre 5 a esperarse enjuiciao Allá atrás de los barros te parecimos ganao, hay pollo también, hay zorros si sí que estoy acompañao. Oye choro, si soy choro regala la tumbita Bueno pa' que tan choro si por violeta Un día desperté pensando que me ha pasado y un loco me avisó Oye te toca juzgao Con chaquetita amarilla y el pollo transpirao Cero, los biomas hasta hoy, los giles van al suelo Si te pilla los pacos, dile chao a la patas Te pones las cadenas y te vuelo para la cana Oiga señor juez, pues, mireme, soy inocente Yo nunca he estado en cana Tampoco estoy demente, ni coca, ni pasta base Tampoco era opio, era pura marihuanita Y es pa' consumo propio Yo no soy trafica, te diga que puedo hacer Andate pa' tu casa, no quiero volverte a ver Ahora estoy en la calle, cagado de la risa Si pasa el huiri huiri Y esto está dedicado Pa' que tengas conciencia Que los vecinos saben Son pura mierda